100.8 de FM, Perriozari Ratia, pero eso sí, en redifusión en repetición, y también comentarte que en cuanto concluye el jueves Euskal Música, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a la página que tenemos en Facebook y en Twitter para que este programa y todos los programas de esta temporada 2017-2018 los puedas escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga además, te damos a conocer las noticias más destacadas, temas musicales videoclips, todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza En Euskal Herria En facebook.com barra Euskal Musica Berriozar y Ratia Y en twitter.com barra Euskal Musica FM Hoy el programa va a ser variado en lo musical Ya que vamos a escuchar entre otros A Siroca, Punto Crítico The Wilter Brigade, Berri Charrak O nos iremos al recuerdo Para escuchar a la formación Ero Y para escuchar a Dicker Todo esto y mucha música más Durante estos próximos 90 minutos Aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia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 Shiroka publica un nuevo disco autoeditado con seis nuevos temas. El nuevo trabajo, Burus Vera, fue grabado en febrero de este año 2018 y en él critican que las personas sean jueces de los demás. Apuestan en sus temas porque cada uno deje de decir al resto lo que deben hacer. Abordan asuntos que llegan a muchos ciudadanos porque en alguna ocasión les ha ocurrido a los componentes de la banda. El quinto disco de Shiroka es el más intimista, el más contundente musicalmente y el más rockero. Burus Vera, quinto trabajo discográfico, para sirooka como te comentaba anteriormente disco auto por ellos mismos el álbum lo dicho burús del extremos los temas es y talca con sioka con su nuevo trabajo discográfico quinto trabajo de estudio comenzamos una nueva edición del programa eukal música de vida. de los temas, incluidos en lo que es el nuevo larga duración de Shiroka, los temas Estira, Galdú y Talca, extraídos del alumn Burus Vera. Y ahora nos vamos... Con Anormalías, que es el título del nuevo trabajo de la banda de Nafarroa de Punk Rock, Punto Crítico Una vez más, se trata de un disco totalmente autoproducido y grabado en su local de ensayo 11 temas que se pueden descargar gratuitamente de su página web puntocritico.tk De este nuevo larga duración Anormalías, te extraemos dos de los temas, la rutina y Back Control Música autoproducido por ellos mismos, grabados encima en su local de ensayo y que se pueden descargar gratuitamente desde la página puntocrítico.tk. Es el nuevo disco de esta banda de Nafarroa, punto crítico. Los temas que hemos escuchado, la rutina y bajo control de su álbum Anormalías. Y ahora nos vamos con la banda. The Guilded Brigades que nace en Iruña el verano del 2012 para diciembre de ese mismo año la banda se mete en los estudios K para grabar su primer álbum compuesto por 11 temas propios y una versión del grupo norteamericano de Ansent. Pese a su corta existencia, en marzo del 2013 la banda saca a la luz su primer álbum Desvídera tu en Descontrol y comienza a presentar tanto a la banda como el trabajo, ya que el primer concierto lo han el 23 de marzo del 2013 una vez después de publicar dicho disco.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 y potencia. En enero del 2015 la banda graba su tercer larga duración, pólvora whisky, mezclado masterizado y producido por Iker Piedra Fita y editado por el sello madrileño Potencial Hardcore. En este trabajo la banda se consolida con un estilo propio y sonido muy contundente, arremetiendo con todo y sin dejar ningún títere con cabeza así, a lo largo de casi dos años de gira recorren toda la península y alguna ciudad europea En 2017 llegaría su cuarto trabajo de estudio, no apto para cuerdos golpeando con más fuerza y contundencias y contundencia, si cabe. Y ahora, en 2018, un EP llamado Vitamina 5 para conmemorar los cinco años de andadura de la banda. La formación actualmente la componen Garchotz a la voz, Néstor a la batería, Iván a la guitarra y coros y Xavi al bajo y a los coros. La formación actual de esta banda, la formación actual de The Wiltil Brigade, el álbum Dinamita 5, de él te extraemos dos de los temas de este nuevo EP. Los temas jamás me olvidaré de ti y ya no puedo parar. Dios con nuestro pecho bramando hasta colto todo lo que tenemos somos más que piel y hueso hoy lo regalo por el espíritu con todo Piratas de nuestro tiempo Gargantas quebradas Por los mejores momentos man sonando dos de los temas extraídos de nuevo larga duración Llp conmemorando el quinto aniversario de de esta banda, de Welty Pringal. Los temas que hemos escuchado jamás me olvidaré de ti y ya no puedo parar. ya no nos vamos hasta Lecumberry. Nos vamos con la formación berry Charrac formada en 1994. Un power trio que cuenta ya con ocho discos de estudio más un recopilatorio y un documental, demostrando a cada paso una actitud y evolución que los hace totalmente impredecibles. berry Charrac ha girado por todo el mundo incluyendo tours por Europa y Sudamérica junto a Race Games, conciertos abriendo para Deftones, actuaciones en grandes festivales como Elfes de Francia, Fuji Rock de Japón, Canadian Music Fest de Canadá, Resurrección, Sonorama, Rivera, Viña Rock En 2014 se cumplió el vigésimo aniversario de la banda y decidieron celebrarlo con un lanzamiento especial que aporta 20 nuevas canciones en una época en la que predomina el puro single. de morada polígrafo Bacarrá, compuesto por tres EPs, cada uno grabado por un productor diferente, Rob Robinson, Rick Falker y Bill Stamson, dándole así a cada disco un enfoque distinto, una energía y un sonido específico. Tres formas de entender el rock a cargo de una banda única, de una única banda. Ahora... El año pasado, en 2017, regresaban con un nuevo disco de estudio, InfraSonyuac, producido por Willer Stamson y Jackson Livermore. Con él nos vamos a quedar, con ese álbum titulado InfraSonyuac, y del texto traemos los temas Catedral Bat y Suri. Guitarra sin taikusi, canturí, pladúen, or non baite escutúan. Beatzak diurritu. Ekastua duen akorde min horren bat Ta min the Sonando dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración de la formación de Lecumberri, Berri Charrak, el álbum Infra Uac, los temas Catedral Bat y el tema Suri. Nos vamos ahora, si te parece, al recuerdo. Nos vamos hasta el 2012, donde la banda de Vizcaya, Ero, presentaban su primer trabajo autoproducido, Airan Mugak. Sus señas de identidad, una mezcla de rock y metal cantado en euskera. El disco debut de la banda, Ero, es un disco en el cual han pasado de discográficas para producirlo y presentarlo ellos mismos a través de Internet. 2012, Airea Mugak, ellos, ¿eh ¿no? Los temas, Bakaidazu y Satos. de escuchar a la formación Ero con el álbum del 2012 Airan Mugak nos vamos tres años más tarde y nos vamos hasta el 2015 donde Iker Piedrafita y su banda Dickers volvían en ese año 2015 con nuevo trabajo de estudio Vértigo En el álbum encontramos grandes temas como Pretencioso, el cual fue su primer single y videoclip. Los navarros Seeker, Piedra Fita, Guitarra y Voz, Sergio Izquierdo Batería e Iván Viedna Abajo volvían a golpear el género con un trabajo muy bueno, fiel a su sonido y temática. El álbum Vértigo, de él te los temas a quemarropa y pan de canela.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 Síguese la sintonía de Riosar y Ratia, síguese la sintonía del 100.8 de la FM de 6 a 7 y media de la tarde, hora y media, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Nos vamos con el grupo de Friday Crew, que lo forman un grupo de 5 amigos de Azpeit y Azkoitia que empezaron a juntarse los viernes con ánimo de tomar música y pasarlo bien. Por el año 1998 empezaron a dar los primeros golpes a la música, ya que entonces fue cuando vino de vuelta al punk al pueblo, con grupos como Carcaba, Sin oficio ni beneficio o Cacastarrá. Azpeitia era foco de innumerables grupos de punk hoy, como Semeputiek, Apunta, Corrosión Cerebral, en los cuales empezaron a dar los primeros golpes musicales, los que más tarde formarían The Friday's Crew.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 sale a la luz eminggara tercer trabajo grabado en los estudios ame de mutricou bajo el mando de azular arizmendi dos años más tarde en 2017 ve a la luz a recién gañetí cuarto trabajo de estudio de esta banda de Friday's Cre nos quedamos con este cuarto trabajo discográfico y Delta extraemos los temas surre hodoan e chicoda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 Eta ikusteta, genda itxu honetan erakutsi behar Zengo gorra zarepeste ena horrean Eskerrak lagunak eta ikudetua Irak atxit irazue penduritza Hormendika horera lasaitasonean Eraikiko dukik eta irainan ikastolako bidean arraztetan ez ziak dira laguna kanbetxetan ego malko batean <totipasar> edu dago lasorruan emoran ire etxai ezkoneiak eta hontan zer izan da nik ezkiegin nuena zer gaiti ba apuntzen dute nire ari ima zure begira da binegin dipaina ez tali ezin deo txarik sartea beste aldora begira eta artea de la inquietadai he he he he begira oium esa i tuste talbo so aquier zara sara madira sobre venir a dar baina venir y pagar que está da que la y Zonni borreta, minutu gutxia huetan guzti zaztuta Begirada huakar batez ella tendizudena Bibre zara guzti onarima Se desangava en de la porto si sudena todo visita y en mi dedo sonare queris ver o pulsar amargo gore Buzitzen dengela izionetan Bezarka da bakar bat ez esango nizukena Itzetan itzutzea dukau Aguante que tú kaletan un héroe, caletalena tú de tu jugocos, borroca quizás es más vamos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 Arratxa ementa zer da elegantea Zenez kesan behar dizu guaini txusia zehala Zenez marraztu digu kuadrantea Zein da huero tuta, zein da kabala bat da errealitatea bakizonen bizio bat denai aragua jartzea, orbeantzakorma bat normalitatea baina nik estetizan nahi normala da zuk ez dare etzea lako hartalde ontako zifra bat etzea sartzen trajen gezurren saren eroitzeie makina bat goitik datorren papilla jaten beldurren aurren eldu makilla guazen pareta mila dauzkeu gure paren eta errexastan arren karetak endutaz haudenen Ez dakizu ze sexisaudel, se va pa' saudel, con sorroydame, dar tal de que sandezalape, se guapo saudel, horrenlo cha cabeza estereotipo danacausten, se guapo saudel, mundo aguardarse su perro la salza hartsen, se guapo martasun modelo barbi batzan Zdau generoik genitaletan egitura mentala da bersartzeza igun gaztan An, an, an, an, an, an tik jartze gaitue dietan da banaki die barpinken telebistaizkarietan. zaitez du nauran begietan, bizneyen maitasunaren fabula ipuñoen hasieran, nortasunen banaketan zubo manetan iman bakoitza beziegan, nere ziketan, dauden urrezko sietan, zureniketak daten kezuraniketaakoa, etaedu bezen neuuki diuen figura patriarkala pornografia izan da gure ziketa sexuala. Eteroara honena izkorakaren ezbala, hau ez dakiz arte naturala Da ez du izan nahi, kapitalai alaxeko meni zaio Dominazio sistema berezketan jaio da Testikulo kutsigo eta sentimendu geio Izonezko bezala utxinaik ez gure traiola Zegua posauden mozorroi gabe tartaldek esan dezalabe Zegua Pasuden Horren lota gabe Stereotipo danakakatenzegogua posahauden Mundua hau aldatzen zurerola zalantzan jartzen Zegua Poauden Zegua Pasden Seguazaude Bozoroi gabe kartaldek esan dezalabe Zegua Pasden Salamen, eriotipo da nakausten, zeuko frotau, ni mundu war da sentzu, nierro lazan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 Guai Pass me wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine, wine Lléname el vaso que no hay quien aguante la tierra por ver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 Algunos se van, otros se quedan disfrutando el plan. Mira los glaucoma como el Saiyan. Mira cómo se ríen cuando fallan, Michela que miras mira mira mira que algunos se van, otros se quedan disfrutando el plan. Mira los glaucoma como el Saiyan. Mira cómo se ríen cuando fallan. Mamá me le me me me. Mira, algunos se van, otros se quedan disfrutando el plan. Mira los glaucoma como el Mira cómo se ríen cuando fallan. If you wanna see me fine, pass me the weed and pass me the wine. I if you wanna see me fine, pass me the weed, the weed, the weed, pass me the wine. Hey, wanna see me fine? Pass me the weed and pass me the wine. If you wanna see me fine, pass me the weed and pass me the wine. Come on, eh hey, Mira que algunos sé. Mira que algunos sé. Mira que algunos sé. Mira que algunos se Mira que algunos se quedan, otros se van porque ya no aguantan que les traten como rata, zo rata tan tan. Aquí nadie se arrastra como rata. Batman. Con la música de Glaucoma concluimos lo que es una nueva edición del programa Euskal Música ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes el fin de semana Sosi en redifusión en la misma franja horaria en el mismo día el 100.8 de Perriozar y Ratia, recuerda que dentro de 7 días volvemos a estar contigo, será el jueves 21 en directo, sábado 23 domingo 24 de junio en redifusión, 90 minutos para repasar contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se Raísa en Euskal Herria. Entonces, saludos Aur. Do distigo tensa si ya inco alcho rustiake ikuz ere txutarrokeria zer aterai txika ago edo taitsusiago baina nazkenfinean gisakiz simple bat